Grandes y buenos días, gusto saludarlo a todos ustedes cuando son exactamente las 7:35 de la mañana. Sí, salimos un poquito más tarde, nos e t u s i a s m a m o s con el tema musical. Es verdad, hay una conversación aquí en interno para aquellos que nos siguen a través de w w w p a í s l u b o c l Usted puede ver cómo hacemos el programa, cómo estamos aquí. La, el primer rostro que aparece soy yo, ya estamos viendo cómo mejoramos aquello. ¿Cómo、eh, no hemos ¿Cómo, puesto... ¿cómo, perdón, cómo mejor el rostro? ¿Cómo mejor el rostro? No, y de fondo se ve a las dos mascotas, al, al potro y en la abeja, y detrás. de ellos está claudio salazara ya estamos viendo para invertir estamos con nuestro representante para invertir en cámara de mucho mejor calidad para poder transmitirle usted y vea con detalle lo que pasa dentro del estudio c ó m o claudio juega con u n o s papeles en el fondo c ó m o se nos queda dormido a rato porque le vienen s o s ataque s el hombre trabaja hasta altas horas de la noche entonces sucede Ahí usted escucha cómo se levanta. Son exactamente las 7.37 de la mañana. Saludamos a todo el mundo, especialmente a la gente de la locomoción colectiva, a quienes le dedicamos el programa todos los días y también a los papás que van a dejar a sus hijos al colegio. Muy temprano de la mañana se levanta. A esta hora están ya metidos en los tacos pertinentes. Saludamos a Osvaldo que está de onomástico. Y Claudio ya tiene preparado. Y el saludo, además del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Exactamente. ¿Qué tal cómo están ustedes? Buenos días. Me sumo a los saludos para quienes ya están trabajando. Y como siempre, contarles que nuestro programa es presentado por c a l i e n t Rasco Créditos, el crédito de la gente del sur. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Además, le cuento que estamos en nombre de Blas Pascal School. Está pensando en la educación de sus hijos, que es o es lo más importante que usted le puede heredar. Entonces, una buena educación. Admisión 2012, proceso ya en curso. Blas Pascal School. Le quiero contar además que, de acuerdo a una estadística, Blas Pascal School está dentro de los cinco mejores colegios d e Osorno.、Miren. Calidad en mejoramiento continuo. Uh -huh. Alumnos sin límites, Las Pascal School en Rodríguez, esquina Mata, en el centro de la ciudad. Y ahora paso a contarles de inmediato el, el pronóstico, pronóstico del, tiempo. del tiempo. La máxima probable para hoy es al mediodía. ¿Sí? Justo al mediodía. Cuando los、claro. bomberos ahí estén tocando la, la sirena, entonces va a estar marcando 9,1 grados. Vientos noroeste con una intensidad o velocidad de 17 kilómetros por、mm -hmm. hora. La mínima ya se registró: 6 grados.、Ah. Eso es. En、no. cuanto al pronóstico para el día de hoy, lluvia durante todo el día, de manera termitente, eso sí, a el, ratos. t e r m i t e n t e también. Claro. <risa> a ratos. A ratos. Un saludo entonces para todos, amigos. Vamos a pasar a la revisión. Un saludo a mi señora esposa. Estaba hablando por teléfono, a n te s de s a l i r a l aire. e s e trajo el vuelto? No, no me traje el vuelto. Ya. Ok. Pero siempre olvido algo. Estamos a 22 minutos, solo 22 faltan para que sean las 8 de la mañana. Vamos con las informaciones.、Hoy、le voy a contar inmediatamente que el alcalde de Frutillar lamenta la decisión del Instituto Nacional de Deportes. ¿Esto en, en qué marco? La admisibilidad de solo 10 proyectos para la región y la exclusión de la propuesta de Frutillar para la construcción de un polideportivo generaron la crítica del alcalde de Frutillar, Ramón Espinosa, más aún cuando una de las comunas favorecidas es. Que la actual directora de Chile Deporte ha manifestado públicamente su intención de postular como candidata a alcalde por la UDI, lo que rompe la objetividad de este proceso, indicó el Edil. Estamos a sólo veintiún minutos, sólo veintiún minutos para que sean las ocho de la mañana. Aquí no sé a quién atribuirle al que llegó primero, y el diputado Geramillo, Enrique Geramillo, dijo que él logró que la ministra Evelyn Matei. se reúna con eh, los eh, integrantes del Sindicato Nacional del Biller, luego de estos 400 despidos. ¿Por qué digo que ganó el quien vive? Porque nos llegaron tres comunicados en que tres parlamentarios、eh, se atribuían a haber logrado esta reunión. El diputado Jaramillo fue el que envió el correo más rápido. Usted está en sintonía de radio la palabra 101.5 en la banda de frecuencia modulada. A esta hora, País Lobo Radio, la versión radial de www.paíslobo.cl. Y en hora de la tarde, un llamado carabinero de la primera comisaría por parte de, de seguridad del terminal indicaba que había sido sorprendido un sujeto robando tres maletas de equipaje、ya. desde un bus. Es así como los guardias tenían y sostenían a ECSC de 26 años, quien fue sorprendido sustrayendo tres m a l e t a s desde un bus. Esto no lo estaba haciendo solo, lo estaba haciendo con una damita de 16 años que al ver la presencia de carabineros huyó del lugar, pero no contaba con la agilidad de una carabinera que le dio alcance en los carreras con Edu Vige. Ambos fueron presentados a la justicia por hurto de equipaje. Para que sean las ocho de la mañana, solo veinte minutos. ¿Y por q u e no podíamos ser solo? ¿Se acuerda que robaron un cajero? Bueno, en Puerto Vara s también robaron un cajero. Ah, también. Ahí, también como a la misma hora, cuatro de la madrugada. Eh, la central de alarma del Banco Santander en Santiago alertó a carabineros de la primera comisaría la activación de la alerta de uno de sus cajeros ubicado en la avenida Los Colones frente al número 6 de la ciudad de Puerto Varas. Sujetos habían sustraído las gavetas con dinero del cajero automático antes señalado huyendo del lugar en dirección desconocida en una cameta doble cabina. Historia repetida.、Eh? según lo registrado por las cámaras de seguridad, que además mostraron que al menos cuatro sujetos utilizaron un cable de acero para arrancar las gavetas. Los delincuentes en su h i d a esparcieron una cantidad no menor de los denominados Miguelitos, lo que significó que la llegada de carabineros, los carros policiales de Primera Comisaría de Puerto Vara y de la tendencia de Alerce, sufrieran daños en sus neumáticos. Hasta el momento no se ha informado de la cantidad de dinero sustraído, un valor que debería reportar la empresa encargada de las recargas, en este caso Prosegur, en tanto por orden de la Fiscalía, Trabajó en el lugar del hecho personal de la v i c r e n de la PDI de Puerto Varas. No se ha establecido relación con el robo de acá, pero vamos, que tampoco hay que ser m u c h o inteligente. Prácticamente el mismo modo de operar, la misma que meta a los cuatro sujetos, m e parece que son de Temuco. Dieciocho minutos no se paran de las ocho de la mañana. Infórmese, infórmese es...、sí. a q lo propio. Esto es triste lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Y, y ayer conmocionó a toda una villa. Esto está en la intersección de dos villas. ¿eh? Así que hay una. Porque ahí nos precisan que el... nosotros tenemos el... la declaración del oficial de la p d i hizo el peritaje, y está entre la vía metropolitana y, y... Altos Deos del Sol, no me acuerdo. No es alto s o l no es alto del s o l me parece ¿Ya? algo así, una v í a que se encuentra. Ahí existe una un especie de patio de juego, ¿cómo se llama? Una placita de juego para n i ñ o、okay. s Correcto. Y ahí, en hora de la mañana, un menor, lamentablemente, un menor y otros vecinos pudieron presenciar cómo pendía de una soga atada en uno de los juegos, en un columpio, un joven de solamente 22 años que fue identificado como Félix Alvarado c a r a v a n t e de 22 años. ¿Ah? Llegó ahí por orden también de la fiscalía, luego llegó Carabineros primero, obviamente, y luego por orden de la fiscalía llegó personal de la Brigada Investigadora de Homicidio de la PDI para descartar la participación de terceras personas. Fue así como conversamos con el subcomisario、eh, Juan Ramos y él nos explicaba que efectivamente no se pudo determinar la participación de terceros. Tampoco al momento se podían determinar las causas que derivaron que este joven de 22 años se quitara la vida en ese juego. Estamos a solo diecisiete minutos para que sean las ocho de la mañana. Estamos con las informaciones a estilo propio, País Lobo Radio, a esta hora por la palabra. Bueno, los incendios se suicidan uno tras otro en la ciudad Osorno, en la provincia. Bueno, esto pasó a las trece cincuenta más o menos de ayer y significó completamente. El... La destrucción de una vivienda de material ligero de dos pisos en población Carlos Condel, en el sector de Ragüe Alto, en Osorno, luego que el fuego la consumiera con extrema rapidez, pese a los esfuerzos desplegados por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Osorno. La vivienda ubicada en calle Santa Rosa, 1937, propiedad de Luis Ureña, fue consumida prácticamente en su totalidad por la acción del fuego, debiendo una adolescente lanzarse del segundo piso de la vivienda, resultando con lesiones, por lo cual personal del SAMU, que llegó al lugar, debió trasladarla hasta el hospital. al base dos hornos en tanto bomberos combatía el fuego vecinos intentaban rescatar de las llamas parte de los enseres de la vivienda al día de ayer todavía no teníamos reportes sobre las causas del fuego ya luego vamos a actualizar esta nota hay un par de fotografías agradecemos a la secretaría de la comandancia del cuerpo de bomberos que nos envió la fotografía del siniestro d i e c i son é los minutos, solo dieciséis para que sean. Las ocho de la mañana. Diversas diligencias investigativas efectuadas durante el mes de julio a raíz de una orden emanada de la Fiscalía Local, entre ellas las realizadas por la Oficina de Análisis d e Inteligencia Delictual de la Brigada Investigadora de r o d o de Osorno de la PDI, permitieron la detención de un sujeto en la localidad de San Pablo por su participación en el delito de robo con violencia y porte de arma cortante que afectó a un joven sanpablino. Los hechos se remontan a un asalto sufrido por esta persona en el mes de mayo, donde además de su agresor, Ahora detenido le propinó diversas heridas con un arma cortopunzante, ocasión que se le sustrajo dinero en efectivo, un aparato celular, entre otras especies personales. Continuamos con informaciones. Más de 24 mil millones de pesos suman los proyectos en la comuna de Osorno del 2011, según el informe del alcalde j a i m e Bertín. En este sentido, Bertín manifestó que, por concepto de FNDR, se ejecutaron iniciativas por un monto que bordea los 4.500 millones de pesos en proyectos nuevos que se encuentran en sus respectivos procesos de licitación, tales como el mejoramiento de Calle Patricio Lins, conservación de b i o Olímpica Osorno, ampliación de los e f a n d e r r a g u y o v e j e r í a y los proyectos de reposición de la Escuela de Pichil y Escuela de Cancura. ¿Quieres saber cuánto falta para que sean las ocho de la mañana? Por favor. Le cuento de inmediato. Solo catorce. Catorce minutos. Profesionales de la Defensoría Penal Pública dieron a conocer su misión y las etapas del proceso penal a una treintena de jóvenes pertenecientes a la comunidad mormona de la población Presidente Ibañez de Puerto Montt. La charla, que estuvo a cargo del abogado defensor penal público Héctor Benavides, se llevó a cabo el miércoles c u a t r o a las veinte horas en la Iglesia de los Santos, los últimos días, ubicado en la Avenida Presidente Ibañez número mil de la capital de la región de Los Lagos. <risa> Las acciones emprendidas por la CNB de Salud en Puerto Montt, en el aeropuerto de Tepual, Osorno persiste en monitorear la salud pública de la comunidad en forma preventiva en dos principales terminales de la ciudad, vale decir terminal de buses y aeropuerto de Cañal Bajo, cuyas plazas de transporte fueron socializadas por las autoridades locales de la Autoridad Sanitaria y el Servicio de Salud de Osorno, representadas por el jefe provincial Nicolás Daroche y el subdirector médico del Servicio de Salud, el doctor Sergio Brenzauer. <risa> No podemos resistir en traducir esta noticia. Ayer se hizo una campaña preventiva con respecto a la prevención del cólera en el terminal de buce. <ríe> Cuando el mundo entero. <ríe> Y los países comenzaron la privatización del agua hace 30 años, están recuperando estos servicios, como en Francia e Italia, para, por los altos costos sociales que tuvo esto para los ciudadanos, los altos precios, problemas en la infraestructura, escasez de suministro, sectores pobres marginados del servicio. Todo eso nos lo cuenta Marcela Rey en n comunicado que nos envió. Todo esto es una campaña que hay contra la privatización de las aguas en Chile. ¿eh? Eso dice, seguimos profundizando la privatización. c o m e n z a d a en 1998. ¿Usted quiere saber más de aquello? Visite w w w p a í s l o b o c l Ahí está、eh, esta columna de opinión que nos entrega Marcela Reyes. El planeta se está quedando sin agua para el consumo humano. Junten agua. Estamos a doce minutos. Estamos a doce para que sean las ocho de la mañana. Oye, Ayer, o estos días hubo una polémica. Yo la escuché en otro medio por ahí. Ya. Venían los Vázquez a Purranque. Ah. Lo traía una radio de ella. Ya. Está s más preparado que cae este chancho. No. Fue así espontáneo. ¿Qué? Bueno, ¿Ya? y se anunció que este sábado se presentaba en Purranque con bombo y platillo. Y a última hora, dice, no, la municipalidad no ha prestado el gimnasio. municipal. Oye, pero se han dicho muchas cosas al respecto, ¿ah? ¿eh? Entonces la gente dijo, buh, ba, y, y otros epítetos、eh, en castellano antiguo. Y bueno, la municipalidad salió al corte y dijo, vamos, que solamente nos pidieron una hora antes. O sea, lo publicitaron, así dijeron, lo publicitaron antes, pero en la práctica formalmente lo vieron después y no cumplen las. Condiciones. Nos mandaron comunicados y nos llamaron por teléfono y dijeron, ¿a usted no le llegó el comunicado? No, la verdad es que no, no s llegó el comunicado. Se lo enviamos enseguida. Y aquí dice, el alcalde de Purranque, Cesar Negrón, Schwerter, aclaró que la razón por la no presentación del sábado 6 de agosto del grupo Los Vázquez en el gimnasio municipal de la comuna Es por la retrasada solicitud del recinto por parte de la radioemisora que producía el evento y descartó que sea por la insalubridad de los baños del recinto, tal como lo han manifestado desde la propia organización.、Mm. A ello se suma que el municipio de Burranque preparó y organizó en el gimnasio municipal una jornada recreativa y show infantil con motivo del Día del Niño para el domingo 7. Lo que obliga a tener el gimnasio municipal en buenas condiciones higiénicas desde el mismo estado 6, ¿sí? sobre todo considerando que se trabajará con niños y niñas. Ahora, esto genera, genera opinión y por favor te la voy a consultar, Cristian. ¿Es、bueno. posible organizar un evento cuando lo más importante del evento, obviamente, es el número y reservar la fecha del local donde tú quieres hacer y desarrollar este evento? ¿Cómo se puede.? Creer o no creer en que esto sea real de que pidieron el gimnasio a última hora. Imagínate, tienen el número, están listos, vienen los b á s q u e t s tienen disponibilidad, hay plata y ya está todo listo, promocionado, pero aún no está confirmado el lugar del evento. ¿Se puede? Difícil. Se puede, no se debe. Yo creo que t e l e f r e n c i a se puede hacer. De h a c e r lo que se puede hacer. Ha pasado acá en muchos shows en que se han saltado algunos pasos pensando que estaban seguros o, o, o q u i e r e un trámite menor o el encargado de hacer el trámite nunca lo hizo. Yo creo que aquí se, se v a a juntar dos cosas. Yo asumo, mire, no tengo n i n g ú n a n t e c e d e n t e Estoy suponiendo, en base、yeah. a la experiencia de los años justamente, de que aquí se p a l a b r i ó el tema.、Okay. Se dijo, oye, e s e s q u e quiero traer los VAS? Que, pues, no, vamos, dale. Hombre, que me parece muy bien que le sirvieran a la ciudad, discurso de por medio. Eh, y se tiró la publicidad así, ¿te fijas? Pero no se hizo el protocolo correspondiente. Ahora... Por lo tanto, los que hicieron el protocolo correspondiente lo hicieron bien. Y cuando se llegó, d i j o vamos, estamos listos, lo hacemos testado. Dijeron, oye, una pena, pero el protocolo lo siguió otro y está reservado para el día 7 desde el día sábado. Y aquí también debe haber alguien que no hizo lo que tenía que Ahora, hacer. Ahora, me llama la atención otra cosa y no sé si se podrá o no. Porque dicen que el gimnasio va a ser ocupado el día siguiente para la actividad del de, Día de los, de los niños. niños, ¿cierto? Sí. Entonces, si el evento es el sábado, el que estaba programado para los b á s q u e t s ¿no se puede hacer un esfuerzo como para que se presenten en la noche los b á s q u e t s y al otro día, y, y después de ahí, terminado el evento, sacrificar un poco de horas y, y preparar el l o c a n t e para r e c i b i r a los niños al otro día? Es que yo asumo que la actividad de los niños debe empezar temprano. Ya. El día domingo. Y si la municipalidad está haciendo algo complejo, lo más probable es que no, tú no tengas que levantar a las 6 de la mañana p a r ejercer. ¿A qué hora terminan los b á s q u e t s ¿Vas a terminar a l s 2 de la mañana, a las 3 de la mañana? No creo tanto. Si un evento parte a las 21 ya, horas, máximo 2 horas, med medianoche. Tienes que tomar personal de aseo. Ya. Ya. e l día domingo es extra. Alguien tiene que pagarlo eso. Pero、sí. allí podían haber coordinado con la misma organización del evento. Es que por, ahí, por eso yo creo que por ahí va. Ahora, otra cosa, disculpa, quiero agregar algo de, de lo cual tú no entregaste información. Porque dice: nuestro trabajo municipal está centrado en los niños y niñas porque creemos que ellos son el presente de Purranque. Desde la radio que está organizando este evento, que trae a los Vázquez, hasta nos pidieron que bajemos la celebración del Día del Niño. Del día domingo para privilegiar el show nocturno del sábado, pero es imposible. Lo del Día del Niño es una actividad comunal promocionada y publicada、eh, abiertamente y es gratuita a toda la familia y a todos los menores, ¿no? Y no podemos reemplazarla por este espectáculo que además tiene fines lucrativos. Indicó el alcalde. Claro, Entonces, ahí está el tema, que tú no puedes llegar a un acuerdo porque a ti te arriendan o te, o, o te facilita el gimnasio, pero aquí también no, esto no es beneficencia, o sea,、claro. eh, tampoco es para que gane un particular dinero, por más que sea un buen espectáculo.、Eh, lo otro que e hace precisión, que no lo había mencionado, era que、eh, el, la petición entró el martes 2 de agosto del gimnasio. Y, del gimnasio Pero el anuncio del espectáculo se hizo el 1 de agosto, donde ya se indicaba como lugar el gimnasio. Y yo digo que ahí no, no creo h a b r mala intención. Yo creo que ahí hay lo, lo típico de, la, de, la, de, de haber conversado el tema. ¿A quién n o le ha pasado eso que uno habla antes y dice, ya entonces, dale, dale, dale por hecho? Va,、sí. quedar, va a quedar un, una cierta distancia, un distanciamiento entre el municipio y la radio. Yo creo. Se va a subsanar con una p u b l i i c d a、sí. d Oye, en todo caso, igual me da lata porque la foto que aparece en www.paislobo.c.、No、los v a s q u e z están allí, a recostados r fuera del gimnasio con sus instrumentos、ah. esperando entrar a tocar, pero no se puede. ¿Eh? Yo pensé que me h b í a e q u i v o c a d Es que. Te f í j a t e que había mucha información. Cuando hay mucha información tiendo a un error de cálculo, me había asustado. No, no, son Hoy, los v a s q u e z pero están con acordeón y guitarra en mano esperando.、Si、en todo caso, alcalde... los v a s q u e z se presentan en Frutilla. En Frutilla, claro. En Frutilla,、eh, el mismo día, ¿Ya? a la misma hora, y en el Gimnasio Municipal de Frutilla.、Pues、l la... Ah, no, pero no supiste que van a ocupar para el día e l niño en Frutilla. No, no, no, no,、mentira. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no y va a haber buses de acercamiento m e p a c r i s e s e r á n como las 19 30 horas no han enviado un comunicado por lo menos nosotros no, de la productora del evento no nos ha llegado ninguna información pero tenemos entendido por, por nuestros propios medios de que efectivamente se va a, a c ó m o se llama a ver buses de acercamiento a la ciudad de frutillar me asumo que también de de vuelta porque si terminan de madrugada no hay locomoción de vuelta claro de... ahora quedan relativamente cerca de ellos ¿no? así que está bien Estamos a cinco minutos de las ocho de la mañana. Pero, pero antes de ir, quiero decir que si, si hay una producción mayor como armar、eh, juegos al interior, era bastante complicado tener el gimnasio listo a las diez de la mañana. Eso. Yo creo que con, con voluntad se podía.、Tal、Continuamos.、Vez. Oiga,、eh, ayer marcharon los estudiantes, pero también lo hicieron los c e s a n t e s ¿no? También. Eso de la d 12 el día, un centenar de c e son a n t e s s como o c h en t a en realidad, pero que siempre ya en la familia, a, los, los amigos, compañeros, ¿eh? camaradas, eh, se juntan todos. El día anterior ya habían cortado el tránsito, al día ayer llegaron de nuevo.、Eh, pero siento que,、eh, a, a diferencia de, de, de otras veces,、eh, Esta vez Carabinero había t o m a d o la decisión de que no podían permitir el corte de tránsito de Nueva York porque se había transformado el... ¿Cómo Oye, lo... contesté en el d i s c ó m o contestar el teléfono? Los lienzos decían por una mejor cesantía mayor de la educación. n s í ¿Está.? Sí, estoy al aire. ¿Está hablando por teléfono? Estoy ¿verdad? en el 101.5 y esto que estoy diciendo se está escuchando al aire. Sí, está al aire. <ríe> si tú quieres contarme algo, dime. No. Pero. No, tú, tú no estás saliendo, no te preocupes. Pero el nombre, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién hablas? h、ah, parece. Hacia, que... el norte, Hacia el norte, ya. Vamos a preguntar aquí nosotros al aire.、Ah, claro. Ya, gracias. <risa> ya, ya. Ok, chao, chao. Que te mejores. Nos llaman de, de Purranque. Ya. Un vecino de Purranque nos dice que él estaba en el centro y han pasado g r a b i n e r o s hecho las velas, como se dice. Ya. Muy rápido, en dirección al norte. Y nos preguntaba a nosotros. Sí, sabíamos. Así que si hay gente de Purranque que nos está escuchando en este momento y tiene más información que nosotros, por favor nos llama al 237440 o al 529058 y nos dice por qué Carabinados en estos momentos anda tan apuradito en, en Purranque en dirección al norte. Nosotros también vamos a hacer un par de llamadas. A ver cómo nos va para saber. Antes de irnos a la pausa, estamos con el tema de los s e s a n t e s Exactamente. Yo le decía que los lienzos decían por una mejor s e s a n t í a mayor educación. Claro, porque como andaban juntos. <risa> no, el tema de los cesantes que reciban un sueldo del sistema de pro empleo de ha sido un tema. Y ha sido un tema todo este tiempo porque los dineros no llegan cuando se intenta que lleguen. No me pregunte dónde, porque cuando uno va a preguntarle al gobernador, hace, sabemos, hemos sido testigos que el gobernador trata de gestionar los dineros y llama a la s e r e m i a y al final la s e r e m i se compromete e n t r a con los d i n e r o lo que pasó el día de ayer. El gobernador estaba en una reunión、eh, de la Comisión de Antivigiato, estaban todos ahí, yeah, llegaron、eh. caballos, llegaron c a r a b i n e r o s llegaron fuerzas especiales, todo ahí, porque se cortó el tránsito en, en calle Ojigi frente a la gobernación. Finalmente、eh, conversó con、eh, Carlos Silva, el dirigente de los cesantes, y al parecer、eh, prácticamente frente a él, llamó a la Ceremi y se comprometió a la Ceremi a depositar los dineros a las 2 de la tarde para que la municipalidad pague a las 4 de la tarde.、M、mira todo eso. ¿Por qué pasa esto? O s e a que no sé ya, ya estamos aburridos de, de, de, de, de esta especificación lo que sí le voy a contar un detalle curioso justo para la pausa、eh, hay una foto en w w w p a i s l o c l donde aparece un funcionario de fuerzas especiales、eh, vestido y todo obviamente al lado de la micro y si usted se da cuenta él se sonríe y la señora que está al lado no está en un gesto de dolor sino que se está riendo Y otras damas también se están riendo. Y esto es porque mientras todo el, el dirigente anunciaba que tranquilos, que ya había pasado todo, que no se manifiesten más, que、eh, vamos por la casa y volvemos a las cuatro para carnos,、eh, una vecina descubrió que esta vecina que aparece en la foto <ríe> tenía una animada charla con él. El... sargento que se encuentra ahí en la fotografía y todo s le grita n te pillamos te pillamos aquí、yeah. estaba detrásito del carro de en una conversación ahí muy animada con el suboficial de carabinero por eso la risa de sorpresa y como somos como ciento de cicones nosotros le sacamos la foto ahí detrás nuestro estaba prácticamente la mitad de, la mitad del comité de cesantes de、eh, ozon gritándole Algunas cosas también en castellano antiguo. ¿Nos vamos a ir a la pausa? ¿Le parece, amigo? Exactamente, nos vamos a comerciales, pero antes le cuento que estamos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Le quiero contar que Carrasco Créditos tiene sucursales en distintos puntos de nuestra región y más allá también. En Osorno, entre Lagos, La Unión, Frutillar, Maullín, en los Lagos, Río Bueno, Fresia, c o l l a i u e además n de Payaco, Futrono, Purranque, Los Muermos, Puerto a y s é n La Casa Matriz en Osorno, claro, y usted puede visitar www.carrascocreditos.cl. Y también en nombre de Blas Pascal School, alumnos sin límites, calidad en mejoramiento continuo. Educación Pascalina, estamos entre los cinco mejores colegios de Osorno. Admisión 2012 en proceso. Blas Pascal School en、eh, Rodríguez, Esquina Mata, en el centro de Osorno. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso. <risa> grandes y buenos días nuevamente son las ocho y cuatro de la mañana saludamos a osvaldo a todos nuestros auditores en el 101.5 usted está e s n escuchando la versión radial de www pailo.cl claudio salazar te cuento que nos llamaban entonces de purranque porque veían a carabineros que iba a radio veloces en dirección norte en la misma ciudad de p u r r a n q u e Y、eh, gentilmente nos han ayudado y nos dicen que habría un accidente vehicular, características menores, en primera instancia. Ya esperamos mayores informaciones al respecto. Perfecto, nosotros de inmediato vamos a contarles que estamos en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur, y también lo hacemos en nombre de Blas Pascal School.、El、proceso de admisión 2012 ya está en curso. Vamos a compartir con ustedes el estado de rutas y carreteras de la provincia de Osorno. Ponga atención para usted que tiene programado salir de los límites urbanos de la ciudad. Ruta 5 Sur, Osorno-Puerto Montt, transitable en buen estado. Ruta 5 Norte, Osorno-Valdivia, transitable en buen estado. Ruta c h p u r t o 215, ruta internacional, pavimento y asfalto, transitable y habilitada solo hasta el kilómetro 100, sector pajaritos. Buen estado. Restante tramo hacia el límite político internacional, tránsito suspendido debido a que aún continúa actividad volcánica del Cordón Caule. Comunicarse oportunamente, por supuesto. Con los encargados para solicitar información si puede tener usted un correcto desplazamiento. Ruta U22, San Juan de la Costa, asfalto y ripio, transitable, conducción a una velocidad razonable y prudente. Conforme a la normativa del tránsito, se encuentra con asfalto en buen estado y, por supuesto, usted tiene que tomar todas las precauciones para desplazarse por esta y todas las rutas. Ruta U40, v a l l a Mansa, asfalto, transitable, conducción a una velocidad razonable digo, y prudente. Ruta u cincuenta cinco y Porto u Octay, digo, asfalto transitable, conducción a una velocidad razonable, prudente, conforme a la normativa del tránsito. Ruta u n veinticinueve, o Las Cascadas, asfalto transitable en buen estado hasta el sector Las Cascadas. Continuando hacia Ensenada, solo hasta el sector El Abanico, por construcción de puente del mismo nombre. Ruta U72, Riachuelo, asfalto transitable, conducción a una velocidad razonable prudente, conforme a la normativa de tránsito. Ruta U16, Trumado, asfalto transitable, conducción a velocidad razonable y prudente. Y por último, Ruta U91, Rupanco. Es de ripio el camino, transitable solo hasta el kilómetro 59, sector Puerto Rico. Se encuentra un socavón producto de gran cantidad de lluvia caída en la zona. Maquinaria de vialidad trabaja en reparamiento de esta ruta. De esta manera hemos conocido en detalle el estado de rutas y carreteras de la provincia de Osorno. 9,1 grados máxima probable para hoy, precipitaciones de manera intermitente durante todo el día. Ya. El e c o n t a r é también,、eh, lo, lo decíamos, lo terminamos en bloque anterior,、eh, ayer hubo una manifestación de los estudiantes, 300, 400 estudiantes marcharon por la ciudad de Osorno, con los que ha habido problemas para la locomoción, el transporte y el desplazamiento de pasajeros. Creemos que son rehenes involuntarios de una situación que también les aqueja, pero son de alguna forma instrumentalizados, porque la marcha, más allá de manifestarse para que la gente los vea que están en esta situación, también pasa por un tema de que afectan a terceros que incluso los apoyan. Como ayer habían varios papás tratando de volver a su trabajo y veían complicado el retorno justamente para. Pa para llegar a sus casas porque、eh, el tránsito en las principales arterias estaba colapsado. Ese es un tema que tienen que evaluarlo siempre los jóvenes, ¿eh? Eh, el no permitir que los vehículos pasen.、Eh, son gente que no tiene nada que ver, no tiene ningún grado de culpabilidad. En este caso podrían, no sé, ganarse o ubicarse fuera de la salida de los vehículos de las autoridades para no permitirle que se vuelvan a almorzar. No sé,、eh, alguna medida que que afecte a los responsables, entre comillas, o a los que ellos consideran responsables, pero a gente inocente, que no tiene nada que ver, que incluso, como digo, los apoya,、eh, yo creo que no, no amerita. A lo mejor es cierto que las calles son de uso público, pero ellos también saben que hay vías que no deberían ser congestionadas. El caso del puente nuevo, el puente de San Pedro, afectan a gente que, vuelvo a decirlo, no tiene nada que ver y que de alguna forma le quita peso. Lo otro que, Que ayer que yo en evidencia, y lo digo responsablemente,、eh, se me hacía un cálculo, se nos, nos pedía un cálculo de representatividad de la marcha, acá Oson, no son, ¿no? Y yo decía que era bajo, por dos condiciones específicas.、Eh, la mayoría de los colegios, o, o los dos grandes colegios, tres, a ver, el Lero, el Carvajal y. Instituto Comercial, manejan sobre mil alumnos, con mucha facilidad, mil quinientos alumnos por cada uno de ellos. Estamos hablando de cuatro mil quinientos estudiantes con facilidad、eh, los que tienen estos colegios entre sí. Y llama poderosamente la atención, ah, bueno, la industria, d verdad, se me queda abajo, cinco、eh, mil, y hay solamente cuatrocientos marchando. Entonces es un porcentaje menor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquello? ¿Por qué marchan tan pocos? están todos de acuerdo, no logran m o v i l i z a r l o los dirigentes no. ¿Qué pasa con ellos? Ayer lo veíamos en el tema de la marcha, llegamos a un punto en que no sabían para dónde ir. Pasó dos veces o tres veces, si pasaban por el puente no pasaban, si seguían、eh, por el puente viejo o volvían por el nuevo,、eh, si llegaron a Portales、eh, volviendo ya por Calle Ramírez, un grupo se, se separó ahí en Portales cuando hicieron cortar carrera porque no estaban de acuerdo,、eh, después llegaron, dieron una vuelta, finalmente llegaron a Plaza de Armas, otra vez no decidían si volverse a Plaza de Armas o irse a Plaza de Armas, finalmente hicieron volverse a Plaza de Armas. Y ahí llegó un grupo nomás de 100, justamente porque no había una dirigencia、eh, muy clara en,、eh, o quién llevaba la batuta. Es importante realmente tener en eso claro. Y lo otro,、eh, ayer ya bastante tarde、eh, nos llamaban por teléfono un, un caballero que al parecer por la voz de avanzada edad había ido a, como apoderado a su nieto. Y, y, y la verdad que nos quedamos sorprendidos. Nos dijo que él había ido a una reunión de un liceo. Ayer parece que hubo, anteayer s hubo una reunión del liceo,、eh, distinta a la del Carmela Carvajal, asumo que el industrial, el, por ahí debe andar el héroe, l comercial, no, no tengo muy claro dónde era,、eh, se nos cortaba al rato la, la, la señal del celular, y él explicaba que、eh, si era normal, ¿no? prácticamente nos preguntaba, si era normal que para votar、eh, por permanecer en toma o en paro movilización, los apoderados llevan, deberían llevar el carné del partido. Del partido político. Y nos dijo, pero yo le dije, ¿estás seguro que le vieron eso? ¿No, ¿No sería el carné de identidad? No, no, si yo tenía mi carné. Entonces, para quedarme en la reunión, le dije que había olvidado el carné del partido en la casa. Vamos,、eh, que ahí se nos va un poco de madre, saliendo un poco a lo, a lo español, que esto no era la idea de un principio. Creo que estamos todos de acuerdo, en alguna medida, que si podemos tener educación gratuita, la tengamos, como la tenemos desde pre-kinder hasta la educación media. Eh, y también me extraña mucho, disculpe este discurso largo,、eh, Claudio. Me extraña mucho que el gobierno no quiera pasar a la historia como el gobierno que ha instaurado la educación pública desde principio a fin. Vale、es、decir, desde que estás desde los párvulos, ¿cierto? De que estás con los niños desde la sala cuna hasta entregarlos con título. ¿Por, ¿por qué no, no da ese gran paso? Puede, puede ser además algo histórico para, para este gobierno y que le pueda conseguir también beneficios a futuro. Entonces puede ser una buena jugada también. No sé si nos toman para, les a c u e r d a que por Twitter también nos dicen que tengo unas ganas de las hostias de ir a o s a r Sí, de repente me sale, es que es la única forma cuando tú puedes decir algunas palabras fuertes, lo dicen, desde、eh, nuestra cultura pasa a votado, ¿no? Claro.、Eh, pero, l u i s claro que, o sea, yo no sé cuál es la manía de no, tener, no, no, no querer pasar a, a, a la historia. Lo otro, y lo clarifico bien, hay manifestantes, hay vándalos y hay delincuentes. Eso hay que dejarlo muy claro. Hay manifestantes que son la mayoría de los chicos que se manifiestan. Hay vándalos que n o s o、no, t r o por suerte, no lo hemos visto. O muy, o, o, casi nada, nada, nada. Que son los que destruyen por destruir, que les da por golpear los tarros de basura. Tienen problemas esquizofrénicos escondidos, tal vez que ven que los, los tarros de basura son los culpables de la mala educación. O los lecheros. Pero son los menos, no son los, no, yo no lo he visto, por lo menos. Y existen los delincuentes, que son los que se aprovechan de que los vándalos están haciendo destrozos para robar. Entonces hay que hacer la diferencia, porque ayer escuché nuevamente a un colega establecer de que en las marchas h a b í a delincuentes. O que e r a e s t o eran todos delincuentes. Vamos.、Eh, para eso tenemos el, el uso del idioma y la diferenciación. Tenemos más manifestantes,、eh, vándalos y delincuentes. A esta hora estamos compartiendo con ustedes País Lobo Radio, el otro estilo de hacer información. Claro, a estilo propio. Además, le quiero contar a ustedes que esta es la versión radial de nuestro sitio www.paíslobo.cl. Estamos cada día en el 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Si usted quiere aportar, llámenos 237440 y 529058. Acá、eh, yo no lo había leído, disculpen、eh, algunos que nos siguen por Gmail. Usted no puede seguir por Gmail, por ejemplo, está radio la palabra, gmail.com, usted la une al grupo ahí, o si tiene cuanta Gmail, puede hablar con Claudio. o Puede hablar directamente conmigo a mi correo personal, yo se lo voy a decir, no tengo ningún temor. Cristian Lobos con d o s S al final, ch, ch, Cristian, y Lobos d o s S al final, arroba gmail.com. Y puede conversar conmigo, como lo está haciendo aquí Marcelo, que nos dijo que Claudio en el reporte de la ruta dijo reparamiento de la vía. Perdón, eh, perdón. Y、eh, que, que vamos, que parte de la gracia del programa es que yo gano, pero gracias por decirlo, porque quiere decir que estás atento. Gracias Marcelo por la acotación. Lo importante es que. ¿Que Marcelo que están... fue, perdón? Eh, el que、eh, Marcelo de la ASCII. h ya.、Okay. No, pero eso s a b e quien es bueno.、Sí. No, no es mala. Que, al lado mío, todo habla mejor. <ríe> no,、ah, okay. así que no es que me tupí porque hoy día me madrugaste con la información de que tenía que entregar el, sí, el estado de las rocas. Es que alguien tiene que entregar lo que le、claro. d i j e r o ya, ya nos dijeron que lo entreguemos claro. En todo caso,、eh, eso habla bien de que ponen atención a nuestro programa. Marcelo, gracias. Besos, Marcelo. Un abrazo, n o no sé si de mis bracitos para darle un abrazo pero un abrazo a m a r c e l o Está más ancho marcelo ¿eh? sí, está, con los años ha crecido para los lados está creciendo mucho no importante que... Es que se mantenga con el pelo corto porque si no no vamos a ver para qué lado está mirando un hombre que no da la talla ¿eh? no <risa> pero da el peso ya luego en el sitio vamos a actualizar algunas informaciones s í efectivamente yo tengo un error de tipeo importante y triste y lo voy a decir que yo no sé si lo alcancé a corregir tuve tanto trabajo que es con la persona fallecida el día de ayer el, el hallazgo de este niño que tomó esta terrible decisión de solamente dos años、eh, por alguna cosa en vez de apretarle a x apreté la z en el reporte y escribí feliz y es félix Eh, Adrián Alvarado Caravante, de 22 años. ¿eh? Eso quería precisar también, ¿no? porque r e c i b e un tirón de oreja y es verdad, me, me equivoqué. Hubo una atropellada a, ayer, a eso al mediodía, en Iquique,、eh, República con Iquique. No, me llamó mi santa madre que trabaja ahí en el jardín infantil. Que se encuentra ahí, un saludo para todas las tías del jardín infantil. 25 años de trabajo ya mi madre, ya、eh, ahí en la educación parvularia. ¿eh? Así que tengo. Un... hay una relación también mi padrastro es profesor de l industria lo tengo una relación para que usted vea educativa es importante porque la gente piensa que realmente uno habla así como el, el, el, el, el, el, el, en el aire y p o r q u é no se educó porque no pues, me e d u q u é más yo ¿Ya? porque la educación es cara cuando nosotros t u n e m o s que tomar decisiones importantes y Eh, significó que yo vaya por un lado y el resto de mis familiares vaya por otro, pero aquí estamos, de vuelta. Un saludo también a unos viejos compañeros que me encontré hace un tiempo atrás por el famoso Facebook.、Ah, un、yeah. saludo para ellos ahí, a la distancia, c o m p a ñ e r o de curso del fenecido cuando habían dos institutos d e Osorno que la marcaban: el HIPO,、yeah. Instituto Profesional Osorno, y el Instituto Comercial de Osorno. ¿De d o n d e salió, por ejemplo, nuestro alcalde? Nuestro doctor alcalde、claro. salió de ahí y otras grandes autoridades que no recuerdo el nombre. ¿eh? Cuando en ese tiempo,、eh, digamos, también estaba el industrial, que era como, gran... tú salías de ahí, tenías la vida hecha, era como pedir ahora a la universidad. ¿Sí? Me acuerdo que en esos tiempos se hacía una grande, grande fila a las afueras de Calle Los Carreras. Los papás dormían, llegaban muy temprano, dormían ahí, en serio. Llegaban a las 12 de la noche para hacer fila para inscribir a los niños. Eso también pasaba en el industrial, porque eran cupos limitados. Y luego, esos cupos no significaban que usted estuviese matriculado, y eso que era del Estado, del instituto, sino que después había que hacer pruebas de admisión. Tenía dos posibilidades: entrar en primero medio o entrar en tercero medio. Yo tenía un compañero que lo vi hace unos días atrás aquí trabajando en el cajón,、eh, no, él es transportista. Y él terminó el industrial. Mire, terminó, salió de quinto en el industrial. Se terminaba de quinto. Salió de quinto y dio la prueba en el instituto comercial. Y entró a, a ventas、eh, en el instituto comercial. ¿Te fijas? Tenía yo c o m p a ñ e r o de una edad no menor. Ya.、Yeah. Y、eh, aquí l l y uno. Este accidente de tránsito, bueno, esto pasó al mediodía nos llamaron por teléfono justamente a las tías, nos dijeron, oye, hay un accidente de tránsito acá. Lamentablemente, los teléfonos coparon, porque justamente era el momento que también se están organizando las marchas acá, los cesantes, colapsó. No pudimos d a r l a información, ya se la damos ahora.、Eh, ahí, a ver,、eh, fue trasladado María Matilde Rosas, de 72, 76 años, perdón. Que resultó con una contusión de r o d i l l a derecha y contusión i z q u i e r d o de carácter leve. ¿Ah? Esto lo tomó el jugado z policía local porque es una infracción de tránsito. O sea, va a ver ahí la, las condiciones que pasó. ¿eh? Porque hay unos pasos. Es que ahí hay muchos pasos, Peatonal. ¿eh? ¿Te has fijado que es complicada esa esquina ahí donde está e q u i k i donde ahora está el Jumbo? Y ahora se complicó más. Hay、eh, una, hay Santa un Dije Jumbo, es antes saber. c e s、sí, a c、sí, e s a Porque ahí te conocen, ¿no? Sí, exactamente. ¿Ya? Oiga, son las 8 de la mañana, 20 minutos. 8 y 20 minutos. Saludamos a quienes a esta hora ya están trabajando, están en la oficina y siempre en sintonía de la palabra. Luego llega Alejandro Lavarría y bienvenidos a la jungla. Es el programa que viene después de la pausa cuando nosotros terminamos acá. Claudio, tú has tenido algún. es un cacho. O sea, me refiero en términos de, de, de tomar una responsabilidad d i c e p a r a qué habré abierto mi boca? ¿Para qué dije sí? Ahora. Tengo un enredo. ¿Te ha pasado eso? Sí. De pura voluntad. No, no el programa. No el programa. <risa> ah, quisiste un gesto para、bueno, la gente. Está mirando、no. por internet. Acuérdate que nos ven por internet. No, no, no, no, es, no, es, no es el programa, no.、Ah, ya, pero, pero ha pasado. o qué me metí en esto? ¿Por qué dije que sí? ¿Sabes quién debe estar pensando、oh, esto? o、okay. q u é pregunta? Me mataste con la pregunta. Pero para qué dije que sí, Y ahora como salgo y quedo mal, y es de pura voluntad, ¿qué n o le ha pasado? ¿Cierto? Caballero, señor, señorita,、sí. joven, hasta el más menor ha dicho yo. Y después dice, no, pero para que la embarrece, esto, esto es tan... se me complicó, se me dieron responsabilidad, hay gente que se está peleando conmigo. ¿Sabes quién se está haciendo esa pregunta? ¿Quién? ¿Quién más? No. Tenía, tenía helicóptero. Tenía campo. Tenía un canal de televisión. Podía ir cuando quería, donde quería. Me compraba lo que quería. Si quería, si quería comerme la hamburguesa directamente de Estados Unidos, las mandaba a buscar de Estados Unidos. Hablaba como quería. Hablo como quería, me equivoco cuando quiero. Hecho al tipo que quiero, contrato al que quiero. Mi señora. Saludos, a l u d o c ó m o e s、eh, t á Pasando tocando a la vecina. Claro, ¿la vecina? No, voy a poder e j e r l e r la vecina. Oye, mi señora. Me molesta porque me la e v n tomo a las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Que tengo cosas que hacer y quiero adelantar trabajo. ¿Quién se está diciendo eso? El p r e s i El presidente. Pero chuta que la embarró, hombre. Ese e s t á diciendo, ¿y para qué me metí en esto? l e voy a pasar la historia como más penca de l o Presidente, ¿para qué me fui a meter en esta tontera? Si lo tenía todo, ¿quién me manda? presidente quería s e r el tontón. Yo creo que así de c i r l e l a Cecilia Morel, ¿no? Ah, no quería ser presidente. No quería ser presidente. Mira en la que estamos metidos ahora, ¿no? los cabros h a c i e n d o desorden. Pero el país crece. ¿Y a quién le interesa que el país crezca? ¿no? Pero mira la m a n z a que tenía afuera en las calles, hombre. Anda a arreglar eso. Yo creo que un día esto la Cecilia Morel le mandaron un, un raspacacho al, al presidente. ¿Sabes、si、qué más? Anda a arreglar esta cuestión tenéis la pura tanda de hambre. Al otro que le deben estar diciendo lo mismo, eh, eh, a l a v i d a No, y el otro que le tienen que estar diciendo lo mismo. ¿Para qué aceptaste al nuevo ministro de Educación? Sí, p o Pero también ahí, hombre. Estaba en、ah, justicia, no te molestaba a nadie. t e ganabas tus millones, tres u i l o s te salía de respeto. Tú que eres descendiente de presidente, estabas listo, no te i e a s Y te vas a tirar ahí. Pero es que si me resultaba. Mucha, me u c h levantaron en la encuesta, e、no. le podía competir a g o l d b o r d Y lo eres una... tonto. Se salvaron a la BIN y te colocaron a ti. Así le han hecho. ¿Cierto? Si、claro. eso debe estar pasando. Oye, habría que. Preci, usted que nos escucha todos los días en el podcast. <risa> analiza, todos, ¿Todo los días, analiza todos los días analiza días los todos p r e c i un consejo ¿eh? porque si usted se va nos vamos todos juntos si aquí los chilenos、no、se han dado cuenta que se nos queda el presidente nos vamos todos vamos si ¿Sí? mal que mal es de todo oiga p r e c i c a m b i a el grupito asesor e ¿eh? s yo, yo me t i n g o así diciendo el、eh, se está e m p e ñ e n d o diciéndole huilla huilla quédate un ratito a cargo Claro, pues d será. Ginspeter ¿eh? tuvo un rato. No, pero. Pero si yo d i g o No, pues precio,、pues, s、si、e hay cuestiones de Bernardo G. Y usted no. Pero,、cree. oye, pero Ginspeter es más comodín para, para prestarle ropa oye, a, a Piñera, sí. Me pareció feo, sí. Ginspeter le sacaron su condición de judío. Ya. ¿Supiste que Ginspeter hizo su servicio militar en Israel? Que una prerrogativa que tienen algunos estados t e p u e d e n、yeah, hacer tu servicio militar sirviendo. Y o aquí conozco un par de descendientes de italianos que han hecho su servicio, no lo voy a decir porque se puede n molestar, tal vez, quizá, no. Todavía, todo mejor. Pero tienen tu uniforme, hicieron su servicio militar en Italia.、Yeah. Ya. Aquí hay una familia de apellido italiano, aquí conocido, que tiene, tiene aquí un, un lugar comercial en el centro. Conversando una vez hace un, varios años atrás, me sorprendió me dijo: Yo hice mi servicio militar. Y yo dije: e eso puede h e Sí, efectivamente nosotros los descendientes de italianos podemos hacer servicio en Italia y nos ayuda mejorando nuestro idioma y, y encontrando con nuestras raíces. Bueno, Gispeter lo hizo en Israel. Y han salido una declaración en política, no sé si la escuchaste, en cual le decían que las represiones eran, digamos, de alguna forma avaladas por Gispeter porque había hecho el servicio en Israel. ¿Dónde hiciste el servicio tú, c l a u d No, yo no hice el servicio militar. ¿No está ahí, no está ahí operado en、eh, ese tiempo? Certificado de estudio. ¿Certificado de estudio? ¿Y a dónde, dónde fuiste? ¿Dónde fui a, le, a estudiar? No, pero ¿dónde presentaste? ¿Dónde me presenté? Acá en el regimiento antiguamente ingeniero número 4 Arauco. Ahora es c o r a c e r n o Ahora es. Arauco reforzado. Arau... Sí, claro, ahora, ahora está reforzado. p l a r d o Uy, y, ¿Y tenías temor ese tiempo? ¿Tenías 18 o 17? Porque de repente te toca por, por, por las fechas. 18, no, 17. 17, pero, pero no, no, nada o n de temor. ¿Por qué? Porque tú decías, bueno, si me toca, me toca. Porque acuérdate que en cierto tiempo era así como que te quedan mirando. ¿eh? No,、claro. porque tenía, tenía un p i t u q i t o que. ¿A tú también? sabía que, que igual no me iba a tocar. j a j a Ahí, ahí, o n a t i í g u a l llevé papel médico y, y certificado de estudio y todo, pero、eh, tenía, tenía otros te, otro santos de la corte. A nosotros nos juntaron. ¿Dónde te presentaste tú? En el gimnasio español. ¿Y tú sí ya te habías operado? Sí, no, tenía que operarme. Ya. Y en no, una noche no, te tenía, tenía que operarme. Y fue coincidencia. Yo tenía. En el gimnasio español. Mira, yo fui una, una, la típica del pánico escénico. ¿En el gimnasio español? Sí. Yo quería hacerlo.、Yeah. Pero como dos meses antes me entró esa cuestión de que no quería hacerlo. u n adolescente, sí. Un niño de, de cambio de opinión. Y en el gimnasio español nos juntaron. Llenamos el gimnasio español. Afuera de la calle, esa,、yeah. calle, esa, esa calle grande que está afuera del gimnasio español. La q u Es e t botada en e la suelo. l que estaba botada en el suelo. Esa la llenamos. Ya.、Yeah. Completa. Todo formado. Ya. Así era antiguamente.、Pues. Claro. No, allá y, igual, y, nosotros igual, fuera del gimnasio. Y, y, y, y, y con carros militares, y e s t a c i o n a d o s así como, y te daba miedo porque, porque era como, en estos carros lo, lo vamos a subir todo al camión y lo vamos a ir a tirar para a l l Además que ese tiempo te mandaban a punta de arena, te mandaban.、Lena. Claro. Y yo me acuerdo una talla, antes que se nos vaya el tiempo. Sí. l o alcanzan.、Eh, eh, eh, l o hacían pasar al g i n a s fijas que el gimnasio español, tú entras por los costados, i m Claro.、Eh, bueno, para la gente que no n o c e Imagínense que entras por los costados hacia la clavería.、Eh, entonces, para t r a t a r de ordenarlo, s los subían a la galería por orden alfabético. o l o con A, B, o con A! Y empezaron a pasar. Pero tenían. iban como. q u e d e repente, los tipos, por esa experiencia, le d c c ó m o te llamas? Eh, ya Alberto Andrade, ah bien, si,、sí, y se llamaba Los Con B ya, Y de repente, los, cons, los Con C Y de repente a un r u s o me acuerdo siempre había r u s o Ese r u s o pobre, l l a m a d o yo esteñido Si no, no hubiera estado dándole servicio ya, los, con, <risa> los Con C Y de r n t e tú para, ¿cómo te llamáis? Luis Segovia Luis Segovia Segovia es con ese atontado Ya, te fuiste para <risa> esto.、Bueno. Para que aprendas a escribir tu apellido. Pero a lo mejor tenía C e l hombre, pues. No, si era con eso. Oye, a mí me contó un amigo que el, cuando él se fue a presentar, llegó uno de estos niños, pero del sector rural. Entonces le dijo, ¿y tú? Vengo a hacer mi regimiento, mi c a b o、no, El regimiento está hecho, le dijo. No, pero la contó como real, sí, pero con más gracia. Oiga,、eh, ya nos tenemos que despedir, ya nos tenemos que ir, como siempre, en nombre de Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Usted también puede conocer más de Carrasco Créditos en w w w c a r r a s c o c r e d i t o s c l También en nombre de Blas Pascal School, alumnos sin límites. Admisión 2012, ya en proceso. Educación Pascalina, estamos entre los cinco mejores colegios. De Osorno, calidad en mejoramiento continuo. Blas Pascal School en Rodríguez, esquina Mata, en Osorno. Nos vemos mañana. No, mañana. No, nos no, vemos. mañana. Bueno, no, pero si no s quiere, nos ve. f e l i z día hacemos, del niño. Nosotros hacemos un test durante el fin de semana, así que v i s i t e la p á g i n a porque de repente levantamos la señal online, así como va jugando, jugando. ¿Mañana el día del niño o el domingo? ¿El domingo el día del niño? ¿Mañana la transferencia del niño? e domingo. Mañana hay que hacerle transferencia e l señor. Mira, así dice trans del señor. ¿Qué es trans del Señor? Hay que transferir plata al Señor. Claro. Y el domingo es Cayetano y Nadia. Yo juro que conozco a una Nadia. Ah, yo sé cuál es. Ah, si、sí, no me digas. Esa que viene en la mañana de repente va a verlo c a c Es una Nadia. Yo pensé que la que iba a estar a ver en las tardes. No, no, no. ¿Qué <risa> gato, <otro> nombre? ¡Eh, picarona, <risa>、eh, no, que salió!、Ah, ya, nos vemos el lunes. Eso sí, el podcast sale a eso de las 12, 1 de la tarde. A m me importa a mí que salga como a las 3. <risa> Gracias por la sintonía Chao, chao.